Es where... okay. Por una ciudad de mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Solo otra vez me han dejado. Así que vamos a arrancar con música en Sholky Palki. Tenemos un estreno, Lo Nuevo de los Lemonheads, que hacía un montonazo que no grababan un disco. Volvieron y ya arrancó una canción a dar vueltas en internet. Y la capturamos y la trajimos para compartir con ustedes de Lemonheads. Lo Nuevo de los Lemonheads, No Backbone, sin columna vertebral en Jolly Palky. aquí está ser? contando billy lo que está preparando para este sábado pero, pero no sé si lo voy a hablar. yo tengo un cuarto ah, que ajá, se llama ajá. el cuarto del viento y los otros cuartos son los otros poderes, se llama? El, los poderes claro, elementales los elementos del universo el agua la tierra el viento no es una mentira en realidad sí. eh, en árbegas había solamente donde en una serie de robots árvegas. <coughs> había no. tierra Eh, agua, fuego. mar y fuego. Sí, aire. El verde, el rojo y el azul. ¿Y el 6? verde qué era? Eh, tierra. Tierra. Marrón, tierra. 411-8204 es el teléfono. El azul era agua y el rojo-tierra. Rojo. No, rojo fuego. Sholkipalky hotmail.com, oh, la ay, dirección ay, de correo electrónico. Y ww.shulkipalky.com.ar, la página web donde pueden escuchar todos los programas viejos del programa. De cuando se ponen cuando apenas se ponen viejo aparecen ahí claro se meten ahí en el archivo pueden escuchar cualquier programa viejo o lo otro que pueden hacer es leer el blog sí con noticias prácticamente todos los días qué noticias se meten ahí en el blog bueno qué está pasando por ejemplo noticias como la que aclaramos no está Lisandro así que Ah, esto viene a ser sí, la noticia en... del día. No, no viene a ser la noticia del día. Viene a ser la noticia del de, de, de inicio, la previa. Solo que como me dejaron solo, me la guardé para después, para te, cuando venga Billy. Te la mandaste a guardar. Así la comento con vos. Mira, sí, yo, yo creo, no, yo sí, creo no. que la sé porque querés hablar conmigo nada, sí. pero sí. es una ilusión <risa> mía. Ay, eh, juegos... no querés hablar? No, Marcela. ¿Por qué? Porque todavía no llega a tu bloque. Pero no ¿Puedo hablar mientras tanto? <risa> Hasta que llegue Lisandro uno de, lo, uno de los juegos más comentados acá en Sholky Palky Ajá. Es Second Life. Second Life Un videojuego que vos te metes en internet Y te fabricas ah, un avatar Ah, la vida de mentira Claro, la vida de mentirita Te fabricas un avatar que es un personaje 3D que vive La vida que vos no podés vivir La vida de tu personaje Trabaja, en la mundo real, estudia, hace todo. Hace todo. Tiene novia, diferencia claro. de uno. Mientras vos perdés el tiempo manejando qué eso. Duro fue conmigo. Crack. <risa> no sabés qué duro fue conmigo <risa> Bueno, una señora que trabajaba en esa en, en la empresa que fabrica el juego, se Life. pidió una licencia por maternidad. Si tuvo un hijo y Ajá. se fue a su casa En lo natural lo común claro a Tiene cuidar al hijo un mes, no sé quince días antes 15 días después no pero no esta sé. señora pidió una licencia larga de, de años ¿Sí? para cuidar por qué para criar hijos. No, y porque el esposo se ve que trabaja es el que mantiene a la familia ella es de hobby nomás que lo hace que dejó de trabajar no o no y por unos años sí entonces bah, pero ella, ella estaba obsesionada bueno pero no se ve que le pidió más licencia Uno quería trabajar tantas horas Pero, como es tan fanatizada con el juego... La señora... Claro, esta señora se dedicó a hacer algo adentro del juego. En este juego puedes programar lo que se te ocurra Ajá. adentro de... Una isla, te puedes conseguir una isla, puedes comprar terreno, podés hacer y después haces lo que querés, puedes fabricar isla. ropa y venderla, puedes fabricar armas y venderla. ¿Cómo, ¿Cómo te puede ir, por ejemplo? Puedes hacer lo que quieras. el tiempo para, Te perder el tiempo yéndote mal en, en tu vida terrenal, entre comillas, y todavía tener ganas de hacer una vida virtual mejor todo. Obviamente ejemplo. está compensado, ¿no? Cuanto peor... Cuanto más tiempo le dedicas a que te vaya bien en este juego, obviamente peor te va a ir en tu vida. A menos yo, que... yo, era, yo soy como si estuviera jugando ocho horas al no. día. A, a menos que seas un visionario, como algunos, y eh, crees productos que después vendes por plata real. Eso me, eso me duele en el arma. Eso, yo eso no es me, genial. No, yo no, <ríe> no entiendo. Bueno, entonces esta señora se tomó unas vacaciones y se pidió a la gente del juego, ¿me dan una isla que quiero hacer algo en la isla? Gente el juego del juego le con mucho gusto. Señora. Señora, usted trabaja Ta para claro. nosotros. ¿Cómo le una isla? Vaya, construya. Entonces lo que hizo la señora fue una especie de ecosistema, un ecosistema en la isla, donde todo funciona perfectamente. Hay homeostasis al 100% en eh, Palabra era? que conozco por la película Biodomo. Yo creo que la conocía por comunicación social. No, no. No, la conozco por, por la película Biodomo. Yo la conozco por biología en la secundaria. Que no me Cada uno la presentaron a la señora me en diferente. Bueno, entonces. La señora esta un boliche. señora esta complicada. O, o perfecta significa que si falla alguno de los elementos. Sí. Porque se viene es que a la mierda nunca te vi hablar tan en abstracto como hoy. <risa> sí, uno se de se los vive. elementos. Tengo ganas <risa> de preguntarte qué mierda es un arranca. Arrancamos hablando de elementos. No, por ejemplo, eh, <risa> la lluvia está relacionada con que eh, el clima dentro de esa isla funcione perfectamente que no haya inundaciones las abejas polinizan claro, a las plantas para que no, no de hubiera estado contento los pájaros los pájaros se comen algunas semillas para impedir que la o sea, vegetación crezca crezcan, no, exorbitantemente exacto y así todo todo está perfectamente equilibrado los, los monos atacan a la serpiente exacto, las serpientes matan claro. a los lobos eso mismo bueno entonces ella dice que si llega a pagar alguno de los elementos por ejemplo si hoy Hoy dice, ahora, ¿no? ¿Qué hora es? 12 y... 12 y cuarto. Yo y sí cuarto. Apago es... las rejas eléctricas. Sí, dice, apago las abejas. Y la isla entera el... se muere el... en 6 horas. 6 horas. Sí, por eso. ¿Y obviamente... ¿La vuelve a aprender? No, deja... No, no, no. Bueno, si la vuelve a aprender, la homeostasis se empieza a recuperar hasta que vuelve al 100%, antes de las 6 horas. Una ah. vez que pasaron las 6 horas, muere la isla, se hunde y se acaba el universo de Second Life no no la isla pero la isla, isla se muere pero o sea, no deja entrar a nadie porque la gente puede entrar si la gente entra le hace mierda lo mismo está así como pasa en biodomo ah. no, no la vi esa película bueno vayan pongan cine canal y vean... En realidad la... todo esto para decir que él ya debió domo nada más. <risa> y y Lisandro estaría diciendo, y para eso hay un audio, que diría, no sé... No, no, hay, hay audios, pero para la noticia de Lisandro, que no tiene nada que Ah, está, está la noticia de Lisandro. Sí, ah, bueno. hizo, se fue. Calculamos que debe estar durmiendo. Si si no querés, lo Viris, hacemos. Lo puedes llamar a la casa y despertar. No, no, no hay no, gente no, durmiendo. No, no, no. ¿No? no vez Bueno, no importa. Mejor no, no lo llamen a Lisandro después. Pues. Por más buena intención que tenga, sí, no sí, lo llamen nunca a Lisandro a las once y media o once menos cuarto porque lo, lo, no importa el especial no <risa> esta llame. semana es el tributo argentino otra vez lo clash. mismo y lo, claro lo, lo, y el especial lo, dura toda lo, la semana lo de 100 fue fue lo que bueno, sí. y un, a... un tema de 5 minutos y su... eh. el otro de 5 también hoy le toca a los cafres haciendo One More Time y después de Clash haciendo One More Time Buenos Aires City Rockers volumen 2 la, la no es? One More Time no. ah, no. ah no, no, no, no es la, es la, la de cosas la de las de no sé no. ah también no pero no hay ninguna de las dos ufa oh, I Dziękuje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 We'll <mimic> be Yo Gui, pal, Palki, vamos a bailar en ritmo fatal De sholki, sholki, sholki, sholki, sholki, sholki, Vamos a bailar Ritmo fatal De sholki, sholki, sholki Déjate de Mira tus pies en el piso Tu baile es cualquiera Sube bien esa radio y déjate llevar Vamos a bailar Ritmo fatal De sholki, sholki, sholki, sholki, sholki, sholki, palki Vamos a bailar Ritmo fatal De sholki, sholki, sholki, sholki Cholki, cholki, cholki, palki veces soñaron Con este aire de libertad ¡Oh! Sube bien esa radio Y déjate llevar Vamos a bailar Ritmo fatal De cholki, cholki, cholki, cholki, cholki, cholki, cholki, palki Vamos a bailar Ritmo fatal De cholki, cholki, cholki, cholki, cholki, cholki, palki Las en Yolki y Palki 845 Ya yo ni me caliento en explicarle que son los mashups. Los Mashaps. Ya... Ay, yo tampoco me acuerdo. Es que se lo explica Billy. No, no, no, yo no que era. El experto en mashups de Yolki y Palky. Eh, eh, bueno, es, por ejemplo agarran un pedazo un tema una parte a capela claro y ¿Qué la significa me... a capela a capela el tipo a capela eh, o sea <risa> se queda en bola cuando canta así ir... qué aclara todo Perdón. bien eh, hoy. Bueno. ¿Y? Entonces, ah, eh, lo entendí. Claro. Con qué, con, por ejemplo, algún instrumental sí. y lo mezclen así como si fuera pues mira, está sonando el tema este, pero le canta, el que canta es otro, otro tema. Claro. Entonces te queda una cosa re extraña que a veces puede quedar bien, a veces puede quedar mal, a veces queda simpático, a veces más o menos. Y Martín Parodi y se esfuerza por traernos a veces cosas copadas y raras y a veces cosas que realmente le gustan. Y hoy Martín Parodi y no sabemos qué nos trajo, pero nos va a contar. Hoy lo que traje son dos mashups que es muy probable que suenen en la fiesta de este 2, Del de 2 de septiembre claro ahí en casa encantada vamos a tener la yolki party la fiesta de yolki palki voy a estar con... filmando libros va a estar filmando libros billy no, va a estar haciendo el cierre de fiesta mm. poniendo música toda la música que le gusta a billy mm. así que todas las señoras van a ir a estar esperando los temas de los chalchaleros los panchos y, Pancho y demás las estrella de oro ¿Canta? Claro. Uh, la Sí bueno, cantaban, sí, pero no me acuerdo qué. Va a estar Marcela también poniendo música que se llama como la DJ mm. que personifica. Ayunami. Ayunami. Bueno, y además va a estar eh, el estreno de Yolkiorama. Nuestro sí. propio programa de televisión de videoclips. Con lo, lo mejor, no las basuras que se ven en ti oh. sino videoclips buenos. Cuando en bueno, en de bandas buenas. En TV los pasó. Y oh. videos buenos. En ti pasó todo. No, porque en ti ya hace tiempo que tenés, no se el que conseguir el videoclip de no, no estuvo bajo la onda. bueno. No, es robot, la... Estuvo muy bueno. El otro día. Bueno, no, no, no Dale, estuvo no, sí, bueno. pero, sí, sí me importa, martín en serio, soy, Dale, no importa. Bueno, no importa. El tema es que eh, además de esto va a estar Luciano arregonda haciendo Get Ready, Get Ready. Programa. El, el segundo stand-up, claro, su stand-up de Remedy. Después de Seinfeld viene él en la no, escala. No, no en el y después él. Exacto. Y además, el, él es de el el Davis, el Yo plato fuerte Jerry. de la noche, la Luis Brass Experience, plato fuerte que, que, que es todo claro, un todo un claro. Claro, puede ser Porque una garompa. Van a hacer música, animación, videos, todo en vivo, todo en vivo. Es la mezclaro. primera vez que uso la palabra garompa. Garompa, exacto. Así que bueno, vamos con dos mashups que seguramente van Carán a estar la historia. Sí, no. Son dos mashups buenísimos, muy fiesteros, muy bailables para que la señora ponga a bailar en su casa. Primero, los dos son de Chaos Production, uno de nuestros mayaperos preferidos. Primero escuchar Maya, in Funky Town, que es que mezcla el eh, tema eh. de mía o Maya Don con eh, Funky Town, obviamente oh, el lip sync. Claro. Y ahí Billy tiene un extra, hay un pedacito de otro tema para que Billy lo adivine, Billy y claro, todos los el, que están claro, del otro claro, lado, porque claro. a pedido de Billy el otro día, que, que siempre contaba el que, todo. Claro. Y después el que llama, el que llama adivinándolo se gana un libro autografiado por Billy. Exacto, el libro que ustedes claro. quieran, vienen, lo traen y Billy se lo autografia eh, Y el otro tema de eh, Chaos Productions es Michael Goes to San Francisco, que mezcla Michael de los Franz Ferdinand con un tema viejo, viejo, viejo, de Scott oh. Mackenzie que se llama If You're Going to San Francisco. Tema súper. Want... La mezcla de... Sí, La mezcla de... No, pero tiene. no es tan viejo o sea, no para, para el que tenga porque estuvo sonando así de estos remixes nuevos. Fue el tema del verano pasado. Bueno, así que Martín estás des desinformado. No. Y Electric Six, haciendo gay bar, todo en San Francisco, porque obviamente en San Francisco está lleno de bar gays. Claro. Mío en Funky Town y Michael goes to San Francisco, los mashups en y Palki. We'll Take it, nasty. Muscle, gun, bite, teeth, no dreams Hand up in the sky. What you want? you want? That bite. the people you get so doable. me down. she Theory. We want Bucky Down want down want Down Get cracking, get want buck Down down buns. We Down Get cracking, get cracking. Dumb, dumb, <laughs> With Michael the It's so close now It's so close now ¡Ay, oh, genial! ¡No, le dieron a cantita. ¡Dolor! ¡Muerte! ¡Hoy ha muerto señor Pecha, el señor que ¡Eres chingado americano. mexicano! ¡Hoy moría en su tierra Chihuahua! en su tierra de la Guadal! Recordando los grandes próceres de esta América. Bueno, silencio. Copete provisorio para el micro de música de mujeres, toma uno. Sí. Sí. sí, sí, sí, son fe, sí, sí, sí, son todas trolas. Próximamente, algo mucho más elaborado. Yolki Palki 4 118204 es el teléfono yolkipalki arroba hotmail.com la dirección de correo electrónico Billy tiene abierto el messenger sí o no sí jefe muy bueno, bien se pueden comunicar con Billy ahí mientras tanto Marcela nos cuenta que nos trajo hoy ahí vamos a escuchar letters to Cleo. letters to Cleo. cartas a Cleo. Cleo Cleo Patra o Cleo, a Cleo. A Cleo. A, Cleo. a Cleo a Cleo el diminutivo el no el diminutivo el Cleto, sí, puede ser se Clotilde. Eh. Podría ser Clotilde. Yo tenía una Clotilde. Claro, se y decían tenés... Cleo. diminutivo. Claro, diminutivo. decían no, decir diminutivo. Cleo. No, yo sea, no, yo tenía, una, yo tenía claro. una vice directora en la escuela primaria que se llamaba Clotilde Luna. Aún me acuerdo Clotilde todavía. Luna. Un beso si por casualidad está escuchando. Ay, oh, imagínate, mira, mira Marcela, lo lejos que llegó. Y... están muertas todas nuestras directoras la había hace poco en 80 años cuando la, la, la, la no, que no, ah, no ah, murió mi maestra y era, y era ocupada, mi, digamos, mi maestra y era copada mi maestra de actividades Pride, que que era esas personas que son viejas de que nacen son muy canosa sí. o tiene carita de vieja que chiqui son chiquititas son un bodoquito así y y le gustaba le encantaba golpear el el borrador contra el pizarrón y nos hacía coser tejer uy qué feo oh, salimos yo no lo feo. soportaba siendo mujer siendo hombre hacer eso hacer hey, cosas con hacer cosas con lana bueno lo que, lo que siempre tenemos dentro las cosas con palito de lado que todo el mundo pero ustedes no lo dividían claro, en una en... cabaña entre gays y heterosexuales no. no ah, es cierto que usted claro no, está bien. pero no, lo, no nos mandaban a taller a hacer cosas copadas ta como cesta de mimbre o a sí, cerámica sí. porque a ver perdón que no, que o sea, sabe, voy a, a aprovechar taller taller y a arreglar en auto, no, nada. Un... qué mimbre, mimbre para ¿Voy? los hippies, para los trolos. voy a hacer una denuncia, porque qué, ¿Qué a hacían hacer bordar, <risa> tejer todo eso? Y a los varones nos mandaban a hacer cestas, cosas cerámicas, encima fuera de la escuela, por, por lo menos en mi escuela fuera de la escuela, nosotros teníamos que quedar adentro de la escuela a bordar. ¿Y por qué ustedes nos tienen que hacer o hacer, tejer una, por o hacer ser... una pollera que jamás sucede, un camisón que me lo terminó haciendo mi mamá? No, no, eso, eso es feo. Pero te sirvió feo. el camisón. Sí, lo usan. Entonces... No, yo quería y no, entonces. Los de... que iban al taller, que hicieron con la cesta de mimbre? Mi, nada. No, mi madre no, la, la sigue usando, la, la que hizo mi hermano. Yo tenía un una que era portamaceta o algo así, se usó durante un tiempo. Hasta que se rompió. Desde la mamá el, el, el manufacturada. Lo mejor que hice, miren esto. No. Bueno, miren, imagínense, vuelen conmigo hacia aquel año. Era un domingo del Día de la Madre y no, no, no había regalado había nada. el año más. 92. Ah, algo, 90 y algo. Entonces recorté. Un corazoncito de Billy cartón, corto. un corazoncito de cartón celeste era y desgrané una una estructura de tergopol, ¿Y Billy desgranaba una estructura de argopol. Tergopol, tergopol, tergopol, ar argopol ar el que quedan, ¿viste las bolitas? Lo que hice fue le pegué las bolitas a, a la estructura del corazoncito, todas los, tre los tregoporcitos, así que el corazoncito quedara en la forma del trocopolva, o sea quedar y le bañado. Le pegaba sus bolitas y a eso le, le, le bañé y brillantina y fue el, me el mejor, la mejor invento que creé, el mejor regalo que, era un acolchonado corazoncito. Tu mejor regalo Qué fue lindo. ponerle brillantinas a tus bolas. No, las bolitas de argoletol. para quién. Me gustó cómo se llama. Para, para la, la madre, ¿Para ya lo dije. Para la madre. Imagínate. Eh, no, me, <risa> gustó Mamá. El, me gustó el argopol. Voy, el cumpleaños. A hacer, voy a hacer un cómic donde el héroe principal tenga un esqueleto de Argopol. <risa> sí. <risa> que, sea muy, que, que sea muy inflamable. <risa> bueno, Marcela. Bueno, te estaba hablando de. Basta boludeo. de boludeo. Bueno, esta banda se formó a principios de los 90. Letter Tucleo. Exactamente y se disolvieron en el 2000 o sea que ya 10 no añitos más casi no una buena oración para una banda 10 años también claro una banda que tuvo su momento ahí con la nación alternativa viste todos los que miraban nación alternativa que era el cuando Diario. era música independiente o under se le llamaba alternativa hasta ah, que después no. todo pasó a ser alternativo y ya el alternativo no sirvió más de porque no significaba ya más nada claro, bueno, claro. en ese momento Con Ruth Infaninato a la cabeza, desde tu clio tuvo su ah, momento de fama. ahora me acuerdo. Bueno, la cantante es... Que no me acuerdo... estaba linda, diciendo. O era fea Ruth Infarinato. Era linda. Tenía mucha onda Ruth Infaninato. Mira, nunca Tiene, lo... tiene, está igual. Si usted viene igual. en MTV en los 25 años, está igual... ¿Cuántos años? nunca me imaginé parodia decir... Tenía mucha onda... Tenía que 33, 34 años. Ahora. Sí. Mm. Menos por ahí. Maíz. Más, Más? Mm, y no en sé. su momento debe haber tenido cuánto? 27, 28. No. ¿Sabe? andaba bordeando los 40 roots. Bueno. Mí, está muy bien. Está muy bien. Se mantiene muy bien. Se mantiene muy, muy bien. Se mantiene muy muy bien. Tenía un muy buen par de tetas, hay que decirlo. Se, pero para, sí, y, pero la cara era extraña, por ejemplo. la cara medio extraña. Sí, pero era era, era atractiva. Claro no sé yo yo sí, la quedaba sí. mirando y punto. te, te daban ganas de. A mí, a mí me gusta la, la la de ahora la que es no, la de la que está la... ¿Qué? ah es muy linda tiene una lente gigante muy son sí oye, vos sabés es que hoy está Pero viendo eso que? ¿Se precisamente se ponen unas realmente arrojos no tiene límite ¿Cuál? no son 360 grados de ver donde son la nueva 1028. de los 10 más pedidos ah Ay, si estuviera Jesús me estaría diciendo con quién man, salía. Man. sale con alguien conocido no ni idea <ríe> Pero. Jesús, ilumíname. Dime con quién salía. ¿Volvemos? Letter to Cleo. Letter to Cleo es una banda norteamericana. La cantante, o sea, la chica que nos convoca a escucharla, claro. se llama Kai Hanley. Kai Hanley. Kai Hanley es. La voz de. La voz, o sea. Sí. El, la voz, o sea, la que dobla a eh. Josie en Josie and the Pussycat sí. ¡Ah! ah y vos! Apa, apa Y aparte de esta gente Las gatitas, Pussy Si, si uno lo escucha puede ser una gran banda de sonidos, Subcompact Hizo la banda de sonido de... a ver si me sale oh. Tim Teen... mm. Ah. Thinking had about you. Tin tiene le tío. Que hay ah, en cosas que odio acerca de ti o y de otros de aquí. Jump Breaker. Y yo, hombre que no soy bueno. No, yo tampoco, y de una película que a mí me encantó, que a mí me encanta todo, eso, todo lo misterioso y esotérico, que es la The Craft, de Kraft las brujas adolescentes. No sé si la vieron. No, pero suena muy mala. Sí es mala, pero a mí me encanta. <risa> Que son cuatro secundarias que se juntan. A hacer ¿Qué, ¿Qué? ¿La, la serie No sé cómo se llama. No, Charm. No, no Charm. Oh, Witch. Witch. Witch. <risa> y pero suena el nombre de bruja. Witch. <risa> bueno, sacaron <risa> <risa> cuatro discos. Dos número no, no, ¿ves? Para mí la oreja de Mango. Sí. Diez años, cuatro discos. Uh -huh. ¿De dónde estás tú criado? Diez años, cuatro. Cada 2.5 sacan un disco. En realidad deben haber sacado tres discos en tres años seguidos cuando estaba el furor <risa> y uno el último así como para decir me, me, ¿no acordé, me acordé de Agua oh, cuándo volverá? Bueno sacaron en realidad quiera? estuvieron un año sin hacer nada bueno y que en realidad no sé o sea dice en el 2000 tocaron hasta el 2000 el último disco es yeah. del 98 están ahí sacaron en la están Aurora by. en el 94 ahí está Ben 94 Paul My Fish sí En el 95, sí. go en el 97 y Sister sí, en el 98. Dije, sacaron tres discos seguidos mientras le duró y después no más a partir del último tiro. Está muy bien, es lo que hacen bueno, todos. Y, y es, a mí me gusta mucho. Vamos a escuchar, vamos a escuchar *Here and Now* y *Disappear*. Excelente, hasta te salió bien pronunciado. Letters to Cleon*, *Sholkipalki*. Tira, Billy. ¿Tira? Oiga usted, oyente, seguro que sos una persona re decente, pero tenés algunos pensamientos medio degenerados. En equipo aquí y nos estamos dando cuenta de algunas cosas. para tu en radio, radio. nos estamos yendo les recordamos se, pa para, para, para. se pasó volando cuando uno hace un producto de calidad uno sabe que acá en mastelón hermanos damos lo mejor para que su leche sea buena Un programa pasteurizado. Pa, ahí está, siempre como la, la, la, lo mejor en esta vida se pasteuriza. La cerveza y la leche pasteurizadas, señores programa orgánico yo equipar ahí está de, de, de, somos vegan como es la dieta vegan vegan no sé <risa> vegetariano en inglés Porque claro, bueno es, eso está bien hacer una pregunta la, la, la dieta macrobiótica macrobiótica estas palabras son sí, a mastellones de, de, de, Macrobiótico. son a mastellones pues una pregunta sí, hace... que fue de la leche cultivada la leche cultivada no creció nunca estamos esperando todavía la cosecha nada yo, ah, este, ah, yo ah, lo ah. que extraño es la leche condensada Que eso ah, sí era rico y sí. era lindo Le mandamos un abrazo a Lisandro Machán Que debe estar durmiendo en este momento Se quedó dormido Uy, le hiciste gorda <risa> No le agrandé todo, ahora sabes que tenía para entrar no. no pasa por hacer fondos de pantalla y ponerle estirar Vaya, Bueno, recuerden Propiedades dos, se cambia chicos en la, dos, casa, en la casa esto se cambia en propiedades claro, Este sábado en Casa Encantada, en Güemes y Rodríguez a partir de las doce y media, una ya arranca no, se decirle a la gente a las 12, porque a partir de si de le decide 12:30, y media una sí. cada a las 3 de la mañana. Bueno, 12 y media a las 12. Ahora lo arruinaron. Lo reunión en el tercero, arranca, arranca, en todo. arranca el primer. Arranca así las primeras músicas de DJ. doce y media arranca con que es un programa donde van a poder ver los mejores videoclips, los últimos mejores videoclips que no te muestran en MTV, la hora le cortaste la cabeza, billy <risa> mil Después ready, el estándar stand up comedy de nuestro amigo Luciano Redigonda. Después viene claro. la Luna claro, de claro, ensemble claro. y después fiesta hasta las 8 de la mañana. Fiesta, fiesta, la la la la. Fiesta, fiesta. Dale, decilo. Descilo. Vamos a ahí ya. marica, ¿quién? marica yo. El disco está muy bueno. De el, la semana. propaganda de, del coso de, de internet. La, ¿quién sí. es, está, ¿Vos estabas de acuerdo con esa propaganda o no? Alguien me dijo que le encantaba. No, creo que no. Sí. Le gusta el cortito. Corti, corti. Bueno, no importa. The Crane Wife es el disco de esta semana. Es de los December It's. Esto es Oh, Valencia. Hasta mañana. Esto fue Yo, el Keep, al Keep. Y vayan el sábado. You belong to the game And you say you can't break away el besito de las buenas noches